Ser. me gustó mucho el partido con San Lorenzo si bien no se logró el triunfo fue sólido la, el, el, el accionar en la, en todo el, el partido eh, y, y hay algunos partidos que me, me ha quedado una sensación muy buena eh, después de haber jugado más allá de no haber logrado ganar los partidos pero esta se concretó las dos cosas ...nunca la terminamos de completar... ...porque podríamos haber cerrado por ahí un poquito mejor... ...y quedarnos con otra sensación mejor aún... ...pero no no no, no saca el mérito del partido que, que tuvimos hoy. Es que sin duda esto ya es playoff... Eh, ...hay que ganar como sea, con cualquier resultado... ...cualquier diferencia... ...y Boca dio el primer paso... ...ahora qué expectativa tenés para lo que será el sábado como mínimo... ...y tal vez el domingo no obras. La expectativa es eh, ser competitivo de nuevo como hoy en un lugar donde ellos van a estar más cómodos pero seguramente se le va a sumar algún personal de, que le está faltando hoy que, es, que lo están sintiendo pero eh, con, con la confianza de que de que ya estamos siendo otra cosa y podemos llegar a ser peligrosos así que eh, esperemos que conseguir concretando eso y lograr al menos este repechaje ¿A ustedes también les faltó un juego importante? como se tuvo Gamboa? sin embargo todos los flashes se los llevó Shear ¿no? con una gran actuación en su debut eh, y además sobre todo lo más importante para vos supongo es el tema del recambio, no el recambio para Lucas Pérez que lo venía sintiendo Mira hoy justamente estaba hablando de que eh, no veo ningún tres no veo nadie arriba de los 30 minutos y eso para mí ya es un alivio eh, los que más jugaron son Adrián y, y, y luca que están en 28 pero bueno, eso me deja tranquilo eh, de poder rotar aún más yo calculo que a medida que vaya a ...pasando la... ...tanto sea este playoff como lo, como la liga... ...eso se vaya acomodando aún más... Eh, ...también pasa por una cuestión mía... ...de animar... ...de, de, de, de soltar un poquito la mano... Y, ...y empezar a jugar un poquito más... ...con los chicos que están esperando jugar... Hay dos cosas que mencionaste en esta nota que me queda... Eh, ...lo peligroso que puede ser Boca... ...si sigue jugando así... ...y segundo que se seguís hablando de vos... ...que te está costando ciertas decisiones... ...¿seguís pensando eso? Sí, sí, sí, sí, obviamente... Estoy haciendo la transición y la adaptación y Todavía no ha terminado eh, Lo voy a sentir cuando sienta totalmente identificado Lo que queremos hacer dentro del campo eh, Que todavía aún hoy no está pasando Pero que se está acercando más Y eso me entusiasma Y soy consciente De, de, de, de cómo soy, de quién soy y de, y de las cosas que tengo que ir arreglando En relación a, a este nueva en este nuevo desafío que estoy haciendo pero los triunfos siempre traen calma y más cuando se le gana a un rival que tal vez estaba pensado para otra cosa después lo, lo que había demostrado en el arranque del Super 20 en el grupo C si, sí, yo no lo no, no lo descartaría todo. es va a ser un rival complicado tiene un, una formación rara siempre tiene un jugador como Ken muy sólido y, y medio poco de descifrar si bien hay cualidades de él que son muy notorias como la de ir el rebote como la de contragolpe que estuvimos hablando tres días, no pudimos eh, sellarlo, así que eso va a ser nuestra tarea para, para allá, para tener chance de ganar. Así que yo creo que no descartaría que, que sea un problema muy grande para muchos equipos obras.